Por supuesto que uno de los temas centrales, eh, por lo menos para nosotros, de la agenda informativa que tiene que ver con Europa, con Reino Unido, además eh, que es uno de los puntos que nos marcaba Jorge para hoy, tiene que ver con la situación de Julian Assange, este periodista. Eh, hemos accedido, se nos ha hecho llegar eh, una declaración que señala a propósito de esta audiencia trascendental en Londres, debate sobre la extradición de Julian Assange y su impacto en la libertad de prensa. Está fechado hoy esta declaración en Londres y señala textualmente la discusión sobre la posible extradición de Julian Assange a Estados Unidos alcanza un momento crucial en el Tribunal Superior de Londres generando preocupaciones sobre la libertad de prensa. Actualmente detenido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, Assange enfrenta condiciones extremadamente aisladas que plantean inquietudes sobre su salud física y mental. La defensa de Assange, liderada por Edward Fitzgerald y Mark Summer, ha argumentado que la extradición por delitos políticos está explícitamente prohibida según el Tratado entre Estados Unidos y el Reino Unido, y cerca de 12 países más. Además, subrayan que los cargos de espionaje imputados deberían considerarse como delitos políticos puros o evidentes. En el contexto de las revelaciones de Wikileaks de 2010-2011, consideradas las revelaciones veraces más importantes del comportamiento criminal estatal oculto en la historia de Estados Unidos. Se destaca que durante las guerras de Irak y Afganistán, Estados Unidos perpetró torturas, desapariciones forzadas, entregas ilegales de personas a agencias de inteligencia de otros países y asesinó a civiles y periodistas, como se expuso... Eh, en el video donde militares estadounidenses disparan contra periodistas de la agencia Reuters. El equipo de Assange ve su detención en una cárcel de máxima seguridad como resultado de la presión estadounidense sobre los tribunales británicos y hace un llamado a resolver con autonomía. Estela Assange, esposa de Juliana Assange, expresó su temor de que en caso de extradición Su esposo podría enfrentar riesgos serios, incluido el suicidio, señalando que esta persecución ha afectado su salud física y psicológica. Daniela Lepín Cabrera, coordinadora de la campaña Assange Libre en América Latina y el Caribe, destacó que la prisión de Assange busca disciplinar al periodismo y advertir a los denunciantes sobre lo que puede pasar si hablan. Es grave que un Estado que se considera democrático instale una amenaza tan evidente. Lepín añadió... En este juicio de persecución observamos cómo Estados Unidos se opone al ejercicio libre del periodismo y al derecho a la verdad Su preferencia por sociedades que evitan cuestionar el poder y no fortalezcan el derecho a la comunicación refleja la intención de mantener el control y dificulta la construcción de sociedades democráticas sólidas basadas en argumentos para su autodeterminación. Esta postura constituye una clara amenaza a la autonomía informativa y a los principios fundamentales de la democracia. Además, la activista enfatizó Los tribunales británicos tienen hoy la oportunidad de restituir su honor, a aquel cuya dignidad fue menoscabada por jueces que durante años consecutivos se dejaron utilizar como soportes legales de criminales de guerra, manteniendo a Sánchez en prisión sin imputación de delitos cometidos. Este momento crucial debería ser un recordatorio para que la justicia británica actúe con independencia y sin dejarse influenciar por presiones externas. Es imperativo que se resguarde la imparcialidad, este, señala justamente la, la comunicación, dice la jornada de audiencias que continuará hoy miércoles, se desarrolla en Londres siendo un punto de observación mundial consciente en este caso de que este proceso no solo determinará el destino de Assange, sino que también pondrá a prueba los cimientos de la libertad de prensa en la era actual. Bien, y a propósito de esto, eh, hemos recibido un audio directamente de la responsable de la campaña internacional eh, que reclama la libertad de Julian Assange a nivel de aquí de la región del, del cono sur, que es eh, la chilena Daniela Lepín, que hemos conversado con ella tiempo atrás. Vamos a escuchar este mensaje que nos enviaba. Hola Blanca, buen día. Te ofrezco disculpas en realidad por la voz. He estado con varias eh, entrevistas y declaraciones, así que estoy un poco cansada. Eh, mira, bueno, primero que todo, contarte que, bueno, la nota lo, lo detalla más. El día de ayer se inició la, el juicio contra Sánchez, un poco algo así como el juicio final, ¿ya? Eh, hoy, en el fondo, se determina si finalmente... Eh, los tribunales británicos eh, le permiten a Sánchez apelar eh, para poder digamos continuar su defensa en el fondo. Eh, y al mismo tiempo se va a definir si lo extraditan o no. ¿ya? Eh, ambas cosas podrían ocurrir hoy día, por lo tanto estamos ahí expectantes, hay que mantenerse informados a través de, de los medios internacionales y por supuesto a través de nuestros canales oficiales Wikileaks, a Sancho Defensa eh, Reino Unido eh, y Defensa a Sánchez. Bien, ahí estaba eh, la, el mensaje que nos mandaba Daniela Lepín, dirigido a nuestra compañera de la producción Blanca Rodríguez, eh, sobre la importancia de estas horas. Eh, está eh, López sabe nos confirma Ángeles,